Muy bien, aquí estamos en línea telefónica para charlar con alguien que estuvo ahí presente en el incendio en la banderita, en el cerro de la banderita, Juan Pablo Ferrari, integrante de Brigada Ambiental Cosquín. ¿Cómo te vas, Juan Pablo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, contanos cómo ha sido ese panorama en, el, en la jornada de la madrugada. Bueno, nosotros veníamos de, de haber trabajado a la tarde, un incendio que, que se había dado en la zona de San José. Del camino de San José, la Cueva de los Pajaritos, en jurisdicción de Tanti,、uh -huh. eh, de manera conjunta con los, los bomberos de la, de la ciudad de Cosquín. Y desde allá, desde el lugar, se empezó a ver desde el principio el incendio y cómo, cómo prosperó muy muy rápidamente, por el viento sobre todo. Y、uh -huh. bueno, terminada la s tarea allá en, en la zona de San José, directamente fuimos, como l o h i z o la mayoría de los cuarteles que estaban trabajando. En el primer incendio pasaron derecho al, al incendio de la banderita. La verdad es que el trabajo que, que han hecho todos los muchachos, de, bueno, de los cuerpos de bomberos y, y por supuesto la brigada también fue tremendo. Y bueno,、mm -hmm. lamentablemente otra vez、eh, empezamos con una temporada que parece que se va a repetir de, de incendios、eh, simultáneos, de incendios muy, de muy grandes dimensiones y que son muy difíciles de trabajar. En esa zona donde se trabajó en, en horas de la noche y hasta, hasta la madrugada, nosotros estuvimos más o menos hasta las cuatro y media de la mañana y ya hicimos bueno, pedimos relevo para, para descansar un poco.、Eh, quedó mucha gente arriba que hacía muchas horas que estaban trabajando、eh, en zonas muy. y h o la.? Sí, sí, estamos escuchándote. ¿Hola? Ah, bien, bien, bien. En zonas muy, de muy difícil acceso, muy, muy empinadas. Uh -huh. eh, con viento que en ningún momento aflojó, un viento sur que、eh, nos castigó todo, todo el día.、Uh -huh. eh, un trabajo muy complicado y bueno,、eh, importantísimo, me parece, como siempre, destacar el, la tarea de, de los muchachos que están arriba, que, que es enorme, enorme para tratar de, de defender la ciudad.、Eh, ¿Es posible determinar un número estimado de cuántas cuánta personas estuvieron ahí combatiendo contra el fuego en esa zona? La verdad es que no podría darte ese dato.、Eh, sí, te puedo decir la, la, que había numerosos cuarteles, estaban trabajando de toda la zona de Punilla,、eh, partiendo desde Carlos Paz hasta Soto, había, había cuarteles、eh, trabajando con un aporte de cálculo que es entre 5 y 10 bomberos cada uno. Nosotros de la brigada, 5 integrantes. Eh, uh -huh. Mucha gente se h a b í a dividido en dos zonas de trabajo: era la zona hacia el norte donde iba la cabeza del incendio, y se había formado un b l a n c o que q u e m a b a medio en contraviento, aquí justo en el, en, en el cerro la banderita,、eh, que ahí trabajó gente de, bueno, de la falda, Carlos Paz, la cumbre, Soto, de、eh, la vida ambiental. Y creo que no me olvidó nadie más, pero con muchos, muchos、eh, bomberos en los dos frentes.、Uh -huh. Bien.、Eh, por el momento no se tiene presente cuál habría sido el origen del fuego, más allá de las condiciones climáticas, ¿no? No, no, no. Inmediatamente、no, se, se conoce por dónde partió,、eh, que sería cerca de la entrada del, del, del acceso al Cerro de la Banderita, solamente por. Por hacer un cálculo de cómo sopló el viento y más, pero ya o sea, si hay alguna, alguna investigación, algo más profundo,、uh -huh. eh, no se conoce.、Uh -huh. no se conoce. Uh -huh. Bien.、Eh, en este momento, ¿sabes dónde están trabajando ahora en estos momentos?、Eh, por lo que estuve viendo, los hidrantes están trabajando en la zona que se terminó anoche, que quedó gente,、uh -huh. eh, gente de arriba, yo creo que toda la noche estuvieron. Eh, con una condición mucho más favorable porque hay menos viento,、eh, la temperatura por suerte no va subiendo mucho, así que creo que es decisivo en este momento es、uh -huh. el trabajo de los, de los aviones, principalmente por lo que te decía hace un rato, que es un lugar de, de difícil acceso y l l e va un rato llegar hasta arriba con, con el agua.、Eh, así que creo que sí, que puede ser, puede ser un, una buena noticia lo que, lo que salga del trabajo de, de los aviones. Uh -huh. eh, Juan Pablo,、eh, seguramente va varios vecinos se estarán preguntando qué se puede hacer al respecto para, para ayudar, para colaborar. Este, desde la Brigada Ambiental Cosquín, ¿qué, qué, qué recomendaciones pueden hacer? ¿Qué,、si、aquel vecino que quiera colaborar en algo, ¿qué se le puede decir? Si, siempre la, las colaboraciones que más, que más se piden son、eh, analgésicos, farmológicas. Por el momento, eso está todo cubierto. Son de los. s n los. o n los. Son los. Son l o e Son los. Son los. Son los. e r n los. Son los. Son los. s e r los. n los. los. s o a los. Son los. s n los. Son los. Son los. Son los. s e n s t a m o s Son los. Son l o n los. Son los. Son los. Son l s c u c h a s Son los. Son o s Son los. Son los. s s Son l o n los. Son los. Son o s s s Son l s Son los. o s s s Son los. Son los. s s s Lo que es que nunca hay más arrimarse al cuartel de cada local. Ellos van a saber, saber mejor cuál es la necesidad puntual.、Uh -huh. eh, cada vecino puede darse una vuelta y consultar、eh, para no por、pues, ahí sobrecargar de cosas que,、no、pueden hacer, que a lo mejor no hace falta.、Uh -huh. Muchas veces se suma demasiada fruta y después、eh, se puede desperdiciar. Entonces, lo, lo que siempre se aconseja es eso. O estar atento a lo que digan los cuarteles, que por los medios lo difunden, y si no, haces una escapadita y preguntarle qué es lo que, lo que puede llegar a estar necesitando en este momento, lo, lo puntual que les haga falta.、Uh -huh. Muy bien, Juan Pablo, te agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, por favor, muchas gracias a usted y le s mando un, un gran y un saludo a la audiencia. Igualmente. Muy bien, Juan Pablo, aquí con nosotros, integrante de la Brigada Ambiental. Cosquín, dándonos este panorama que estuvo ahí presente en el incendio del Cerro Lavanderita,、eh, estuvo allí en plena madrugada hasta las 5 y dándonos este, este panorama de cómo ha sido este incendio que todavía se mantiene.